Gunon, Gusti, Gusti, y bienvenidos, bienvenidas un día más a Berrión, el magazine de actualidad de Berriozar y Riatia. Hoy es martes de día 12 de junio de 2012 y ahora mismo tenemos una temperatura de 12 grados en Berriozar. Parece que la temperatura no subirá en exceso durante las próximas horas, ya que se esperan máximas de entre 17 y 19 grados. Para el día de hoy eso y posibilidad de chubascos igual que ayer En el Berrión de hoy, en el, eh, el magazine de hoy martes, día 12, hablaremos de, de deportes, hablaremos del día de la bicicleta del Berriozario en Eguna. Para ello tendremos con nosotros a Gabriel Bustince, uno de los organizadores del acto, que nos contará todos los secretos, toda la historia de esta fiesta y también todos los detalles sobre cómo eh, están preparando ya la edición de este año que tendrá lugar el próximo día 17, es decir, el próximo domingo. Pero eso será nuestro turno de entrevistas un poquito más adelante, en torno a las 9 y 25 de la mañana. Antes tendremos otras muchas cuestiones que tratar, cuestiones de Navarra, de Iruñería y, como no, todas las noticias más cercanas de Berriozar. Así que quedaos con nosotros en Berrión, en el magazine de Berriozar y Riatia, en el 100.8 de FM o en eguskiplaza.net porque vamos a comenzar. Martes 12 de junio de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo en Berriozar y Retia en el 100.8 de FM o en eguskiplaza.net Lo hacemos como siempre con las noticias relacionadas con Navarra. Nos vamos en primer lugar a Leiza donde se ha impuesto una leve condena al Guardia Civil que simuló un atentado. El juzgado de lo penal número 3 de Pamplona condenó ayer a 4 meses de prisión y 360 euros de multa por desórdenes públicos y simulación de delito en grado de tentativa respectivamente al guardia civil que fingió un atentado en Leitza en noviembre de 2009 La sentencia, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Navarra, admite la concurrencia en ambos delitos de las atenuantes de enajenación mental y reparación del daño causado. Los hechos ocurrieron el 30 de noviembre de 2009, cuando Salvador Meléndez, de 36 años, prestaba sus servicios en el cuartel de la Guardia Civil de Leitza y sobre las 3 y media de la madrugada se dirigió solo a un lugar cercano, donde tras dispararse en el antebrazo izquierdo, comunicó a los demás agentes que había sido tirado tiroteado por dos desconocidos que se habían dado a la fuga, aparentando así haber sido víctima de un atentado. La sentencia establece que el agente se disparó para dar toda la credibilidad al hecho de la, del atentado. En la misma comunicación efectuada mediante el sistema de transmisión que portaba, advirtió a sus compañeros de que no salieran a auxiliarle porque junto a él había un tubo apuntando al cuartel. El propio condenado lo había colocado al atardecer del mismo día con el fin de simular la existencia de un artefacto explosivo o lanzadera de granadas. El artefacto, según explica la sentencia, consistía en tres tubos de PVC unidos con cinta de embalar y cerrados con sendos tapones de los que salían tres cables que llegaban hasta un recipiente de plástico sin contener ningún elemento explosivo o incendiario. Como consecuencia de la advertencia realizada falsamente, el cuartel de la Guardia Civil fue desalojado y se personó una dotación de los especialistas en explosivos del Instituto Armado para desactivar el supuesto artefacto. Eh, durante la comisión de los hechos, el agente tenía afectadas sus capacidades intelectivas y volitivas con carácter leve debido al estado emocional en que se encontraba unido a su personalidad histriónica y mitomaníaca, según dice la sentencia. Sin embargo... El día de autos, destacadas autoridades sí dieron credibilidad al falso relato de Meléndez. Fue el caso del gobierno de Navarra que hizo público un comunicado condenando el atentado, atribuyéndoselo a ETA y mostrando su solidaridad con el agente herido. Eh, más lejos fue todavía el Partido Popular de Navarra que también mostró su más absoluta y enérgica condena del terrorismo y expresó su agradecimiento al agente herido que en un acto de valentía sin igual había evitado una tragedia que podría haber ocasionado infinidad de daños. Bien, y vamos a noticias eh, más eh, reales que el, eh, el relato de este Guardia Civil y es que el Parlamento de Navarra ha rechazado conceder una subvención a la asociación Nafarroa Bizirik. La Mesa del Parlamento Navarro rechazó ayer una petición de colaboración mediante una subvención de 500 euros a favor de la plataforma 1512-2012 Nafarroa Bizirik presentada por Bai. Chencho Jiménez, de Navay, y Coldo Amezqueta, de Bildu, votaron a favor, mientras que el presidente de la Cámara, Alberto Catalán, de UPN, y Samuel Caro y Maite Esporrin, ambos del PSN, lo hicieron en contra. Las eh, miles de personas que el sábado estaremos en Iruña, según manifestó Chencho Jiménez, no merecen la consideración de UPN y PSN y son proscritas de la oficialidad impuesta por estos partidos. Y nos vamos ahora a Sacanan, donde el ayuntamiento de Olasti, el pleno de Olasti, ha rechazado que se utilice el PESIS, el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal, para imponerle la incineradora. Este ayuntamiento aprobó ayer una declaración en la que muestra su rechazo más absoluto a la utilización fraudulenta de una figura urbanística de carácter especial y supramunicipal como es el PSIS, menospreciando las competencias municipales con el objetivo de imponer un proyecto de carácter estrictamente privado, mercantil, sin la aprobación ni, tenido, ni teniendo en cuenta a su vecindario. La declaración fue aprobada con los votos a favor de los cinco ediles de Bildu y uno del PSN y el rechazo del único concejal del partido. Popular. No acudieron al Pleno Extraordinario de ayer otros dos ediles del PSN. De este modo, Olasti muestra su malestar por el hecho de que la incineración en la cementera Portland se autorice directamente desde el Gobierno de Navarra gracias al PESIS, sin tener en cuenta la oposición que este proyecto despierta tanto en esta localidad de Sacana como en los Valles Vecinos. En este sentido, se denuncia la intención del Gobierno de Navarra de vulnerar las competencias del Ayuntamiento de Olasti mediante un PESIS no justificado para servir a los intereses de la multinacional Cementos Portland Rivas. Y ahora sí, nos acercamos a Berriozar. Os ofrecemos ya la información más cercana. Comenzamos por los cursos municipales de cara al curso que viene, al 2012-2013. El Ayuntamiento de Berriozar ha presentado su oferta de cursos del Área de Cultura, Deportes y Juventud Para ese curso 2012-2013, eh, cursos que estarán dirigidos tanto a la población infantil como adulta, cu que cuentan con plazas limitadas, teniendo preferencia a las personas empadronadas en Berriozar. En el caso de los cursos del área de Cultura y Juventud, la inscripción podrá realizarse del 19 al 23 de junio a través de la sede electrónica de la página web o llamando al 012-012.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 Seguimos hablando de actualidad municipal, en concreto del Berry Rock, que tendrá lugar el próximo 1 de septiembre. El ayuntamiento ya ha comenzado con los preparativos de este certamen, de este concierto, y parece que se quiere contar con la ciudadanía para ayudar a decidir el grupo invitado que tocará con los dos ganadores del concurso. Junto con estos dos grupos ganadores eh, se va a realizar una encuesta a la ciudadanía de Berriozar para contratar al grupo invitado que más votos obtenga para que toquen en fiestas de Berriozar el sábado 1 de septiembre. En concreto, los grupos que pueden elegirse son Dickers, Los del Gas, Lendacaris Muertos, Bashira, Amparo Sánchez, de Cherry Boppers, CESATEC, SELSE Collection y SONIC eh, la eh, votación está ya abierta, podéis votar en la página web municipal www.berriozar.es Y hablamos de una actividad organizada por eh, la Asociación de Padres y Madres Civa eh, que tendrá lugar mañana miércoles 13 de junio a las 5 de la tarde en el Parque Lanceluce. Se trata de la actividad Sabucibu, jugando en euskera con nuestros hijos e hijas. Guiados por una educadora de la escuela Urchincha, durante una hora más o menos eh, todos los eh, padres y madres jugarán con sus hijas y e hijos a juegos de presentación, de correo, de repetición y aprenderán las canciones en euskera que les acompañan. Esta actividad está dirigida a padres y madres con eh, hijos eh, con edades comprendidas entre los dos y los tres años. Así que esta actividad, recordamos, tendrá lugar mañana miércoles a las 5 de la tarde en el Parque Lancheluce. Y más actividades, esta vez el domingo, que tendrá lugar el Día de la Bicicleta en Berriozar. Como cada año, nuestro pueblo acogerá el Chirrindular en Eguna, Día de la Bicicleta, el próximo día 17 y la de este año será la undécima edición. Dará comienzo a las diez y media de la mañana en la plaza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 Seguimos con actividades para los más chiquis. Esta tendrá lugar en eh, agosto. Hablamos de los campamentos urbanos de verano, los tesoros del mundo. Te vienes a buscarlos, organizados por el Ayuntamiento de Berriozar, que se celebrarán entre el 6 de agosto y el 24 del mismo mes. Se ofertarán grupos tanto en castellano como en euskera y el, prazo, el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 15 de junio a través del teléfono 012 en horario de 8 de la mañana a 7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 Y terminamos nuestro boletín informativo dando cuenta de la salida extraordinaria organizada por los Amigos de la Montaña para este fin de semana. Este grupo montañero, los Amigos de la Montaña, también ha organizado una excursión extraordinaria al margen de su calendario anual. En esta, en esta ocasión irán a Riglos, en Huesca, para dar una vuelta a los mayos. La salida será a las 8 de la mañana desde la Plaza Aguski. Y con esto concluimos nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM o por internet en eguskiplaza.net Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM Berriosar en gratia. En een punto sorti. is komen. old guitars are strumming. Chief is sitting high with gold across the chest. I'm just a little child. I don't even own a guitar. But mama, they got girls. That I love the best. Lela, lela, lela lela palatute Just gonna lella, lella, lella, Lela, lela, lela lela lella, lella, lella, ha This kind of love cannot be untrue I'm a little joe, but I learned a one thing Girls, they like the kissing as much as we do Lela, lela, lela, lela palatute I'm dying, I'm dying, dying after you Lela, lela, lela, lela palatute Girls, they like the kissing as much as we do lela, lela, What we all say Y seguimos adelante en Berriozar y Estáis escuchando el 100.8 de FM o si nos seguís por internet, eh, eguskiplaza.net eh, Antes os hemos comentado que íbamos a hablar de deporte, en concreto vamos a hablar del Chirriundular en Eguna, del Día de la Bicicleta, aquí en Berriozar. Para hablarnos de todo ello, tenemos ya con nosotros a Gabriel Bustince, miembro de BTT eh, Chirriundular y Taldea. Caisho Gabriel, Egunon, buenos días. Eh, parece que tenemos algún problemilla con el eh, micro, vamos a intentar solucionarlo y volvemos enseguida. Wake up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 Bien, ahora sí, parece que ya lo hemos eh, solventado. Tenemos con nosotros a Gabriel Bustince, Kaixo Gunon, eh, Gabriel... Bien, ahora sí, te, te escuchamos eh, perfectamente. Es lo que tienen estas emisoras, que a veces los equipos son un poco viejos, o bueno, eh, nos pasan eh, este tipo de errores eh, técnicos, eh, pero bueno, ya hemos conseguido solventarlo. Vamos a hablar ya del eh, Chirri Undular en Eguna del Día de la Bicicleta, que tendrá lugar el eh, próximo domingo, si mal no recuerdo, a partir de las diez y media. Sí, de las 10 y, y media, desde el Parque Basoa. Y, desde el Parque Basoa, yo he dicho desde la Plaza de Guzki. Sí, bueno, Bueno, Pero bueno, básicamente las inscripciones son en la plaza de Busqui. Uh -huh. O sea es que aquí al aquí, lado de donde estamos ahora mismo emitiendo desde los estudios de Berriozar y Riatia. Y bueno, cuéntanos eh, un poquito, porque eh, Berriozar en los últimos años ha crecido mucho, es posible que tengamos nuevos vecinos que no hayan tenido la ocasión de participar en otras ediciones del Día de la Bicicleta. Y cuéntanos un poquito en, en qué consiste. Sí, pues un año más eh, desde el grupo BTT Berriozar, que las eh, siglas en sí son Berriozar Coach y Riendo la Grita Aldea porque llevan un poco a equívoco en, en su momento. Cuando se creó el club, se jugó un poco con el doble sentido de las palabras y ahora con el paso de los años nos ha lastrado un poco porque nos, nos lleva a equívocos. Sí, parece que BTT significa mountain, mountain bike, bike, no sí. o que es algo un poco más duro de lo que, sin, sin embargo, significa y sí. Rindular y Taldea, el grupo sí. de... de y, y ahí entra puede entrar cualquiera, no o sea cualquier persona que, que, que a la, la que le guste el... El mundo sí, de la bicicleta, ¿no? Sí, así es. Eh, queríamos hacer una llamada para que la gente nos conozca más, porque siempre eh, se nos ha relacionado más con el mountain bike, aunque es cierto que la, la actividad hasta el día de hoy ha ido más encaminada quizás al mountain bike. Pero bueno, eh, animar a la gente, a las distintas gentes que practica deporte en Berriozar, que sí, que hay muchos de cicloturistas que andan con bici de carretera que le llaman eh, en el corrillo ciclista la flaca, a que vengan y que se unan a nosotros, que vamos a hacer también salidas de carretera y luego queremos ampliar y animar a ese grupo de mujeres que parece que sí que les asustamos mucho a que vengan a conocernos y, y para que salgan también con nosotros y tenemos una, una dinámica de grupo pues queda, queda hecho ese llamamiento a que la gente se, se apunte, a que le pierda el miedo al, al nombre al BTT sí, eh, aldea, y que se organizan actividades de todo tipo. Una de ellas es este eh, Día de la Bicicleta que eh, tenemos que aclarar también que es una prueba que sí. no es competitiva sino sí. que es eh, una jornada casi festiva en la que suelen ir sí, eh, padres es, con sí. hijos, ¿no? Sí, es, una, es un día festivo en el que se quiere... <risa> Eso, hacer un uso lúdico y potenciar el uso de la bicicleta en el día a día. Uh -huh. No solamente este día, sino que sea un paso para el resto del año poder seguir haciendo una movilidad sostenible. Uh -huh. Ahora, pues con el paso del tiempo, la gente ya se va concienciando más. Uh -huh. Como hemos dicho, eh, empieza a las diez y media de la mañana el, bueno, pues, eh, esta, esta jornada. Más o menos, ¿a qué hora esperáis eh, concluir eh, la, la marcha? Sí, bueno, otros años se suele acabar entre la una, una y media. Este año se acabará quizás un poquito antes porque el, el recorrido se ha acortado un poco. No, no se va a llegar hasta Berrioplano. Entonces, la marcha de, de los mayores, digamos, sub, haremos el recorrido por el pueblo para salir luego hacia Ártica y por el Pinar, del, al pueblo del Casco Viejo, uh -huh. Bajará a Militares por el Palacio de Aizwain sí. e iremos al habituallamiento de de la chopera de Inchaurdi, que va a ser este año ahí el habituallamiento y allí ya habrán llegado previamente los más pequeños con las madres y padres Es decir, que los, los más pequeños hacen un recorrido ligeramente más... Sí, pero quizás también otros años igual se les hacía demasiado largo. Uh -huh. Este año igual se les va a quedar ese puntito de querer andar un poco más, pero van pero a acabar físicamente mejor. Mejor, ¿no? Que igual otros años acababan más de gringar, Sí, más castigo, ¿no? sí. Bueno, allí tendrá lugar el habituallamiento. Y como hemos dicho en los eh, informativos... Eh, parece que habrá para todos los participantes eh, sí. algún obsequio ¿no? Eh... Sí, como todos los años pues con el, el pago de la inscripción eh, que generalmente viene, viene el precio viene dado por el tema de seguros pero luego también pues para que haya un pequeño obsequio y el habituallamiento pues de ahí viene el coste de, de los 3 euros digamos, uh -huh. entonces al finalizar la prueba pues eh, en el kiosco de la plaza de Gusky, con el El número de registro de participantes eh, se hará un sorteo de una bicicleta uh -huh. y de un lote de productos. Bueno, no, no, eh, es, no está mal, que... ¿eh? Por, es, por, ese, por el precio de 3 euros, aparte de participar en la jornada sí, eh, sí, sí. festiva, uh -huh. lúdico-deportiva... Eh, también, se, se, bueno, te, te llevas un, un obsequio o, sí. o, en, o entras en el sorteo o puedes ganar una, una bicicleta, sí, una bueno, bicic que, que no está nada mal tampoco. Sí, hay una bicicleta y luego hay un lote de productos en el que puede haber alguna sorpresa. Bueno, pues eh, esperaremos a esas, a esas sorpresas. Antes, fuera de micrófonos, también me comentabas que para el tema del habituallamiento, este año también va a haber eh, novedades. Eh, habéis apostado por eh, un tipo de alimentación más sana, mm, habéis quitado las bebidas gaseosas, etcétera, etcétera. Cuéntanos sí. un poquito. Este año, eh, eh, en la línea que marca el ayuntamiento, que está comprometido pues, escuela infantil, escuela mendialdea, uh -huh. y bueno, lo que distintos colectivos, eh, se va a cumplir con el protocolo de NAOS, uh -huh. Es un, pues, una alimentación más sana y un ejercicio físico más semanal o más diario. Uh -huh. Entonces, para cumplir con ese compromiso, pues este año eh, no habrá bebidas gaseosas ni bollería industrial, digamos. Uh -huh. Entonces, vale. habrá, será solamente agua y fruta. Y fruta, uh -huh. <ríe> Perfecto. Y eh, en cuanto a la inscripción, en cuanto a los eh, datos más prácticos que podamos facilitar, digamos que la inscripción ya puede realizarse en el propio polideportivo ¿no? y, y pagando, eh, una, pagando un, un precio muy módico de, de, de 3 euros nada más. Sí, las inscripciones ya están abiertas. Eh, entonces, animaros a que os paséis por las instalaciones del polideportivo, rellenar la, la hoja de inscripción. Lo uh -huh. que sí que tenéis en cuenta, los que seáis menores de edad, tiene que ir eh, firmada por madre, padre o tutor uh -huh. para que podáis participar en la prueba. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, entrega entrega en recepción y se os da el número de participante con el que luego entráis también en el concurso. Entonces, uh -huh. ese número hay que llevarlo el día de la prueba para entrar en el sorteo. Uh -huh. el, el mismo día de la prueba, además, también se podrán realizar inscripciones, aunque para los participantes casi es mejor hacerlo con antelación porque es más barato, ¿no? Sí, sí, así es. Es un poco por saber eh, temas logísticos, en qué número de volumen de participantes nos podemos mover, entonces, uh -huh. sí, queremos, preferimos que... Que la gente se apunte, digamos, como tope el viernes. Aunque ya sabemos, en este pueblo, como somos, muchas veces nos gusta esperar hasta el último momento, ¿no? Para, sí. para apuntarnos. Luego influye mucho también la climatología y, y este año, como el resto, digamos, que no nos está siendo favorable. En, en los días previos para que la gente se anime a inscribirse. Uh -huh. Y más pues eso, que es un... En, en lo orientado a niños pequeños, claro, los padres madres se cortan diciendo, joder, ¿y para qué va a llover? Entonces de todas siempre formas, se ralentiza la, la inscripción. De todas formas, eh, bueno, y no sé si habéis estado mirando las previsiones del tiempo, parece que de cara al fin de semana ya mejora la cosa, ¿no? Pues no lo sé, yo miré, miré ayer en AEMET a última hora de la tarde y marcaba un 61-65% de agua, entonces, ¿no? este dato, no sé. Yo, yo acabo de mirar antes para, el, eh, para la previsión, bueno, para poder ofrecer la, la previsión del tiempo en, en el informativo y parecía que de cara ya al viernes empezaba, empezaba a, a mejorar un poco la cosa. A, a ver si es cierto. A, a, sí. hay, que, hay que tener en cuenta también que las previsiones con muchos días tampoco suelen ser demasiado fiables, pero bueno, en todo caso, haga buen tiempo o, o, o caiga un poco de lluvia, siempre es una jornada divertida, ¿no? Y que se lo pueden sí. pasar bien a, a pesar de, de que no sea el mejor tiempo sí. eh, deseable, ¿no? El, el tiempo más... Sí, digamos, ya los chavales ya van acabando ya los cursos escolares y mm. es una forma bonita de pasar la mañana también mm. y de ir relajando. Es la undécima edición del Día de la Bicicleta, que como decimos eh, tendrá lugar este domingo, 17 de junio, a partir de las diez y media. Sin embargo, es tu primer año como coordinador, ¿no? como organizador sí. de la prueba. ¿Cómo te estás viendo a ti mismo eh, es, son muchos queba, quebraderos de cabeza organizar un, eh, un evento como este. Sí, bueno, digamos que esto es, a lo largo de los años ya un poco, está un poco trillado por el resto de compañeros que han ido pasando anteriormente. Mm. Hombre, yo soy, digamos, el que estoy poniendo aquí la voz, pero detrás mí hay muchos compañeros que, que trabajan a diario uh -huh. y que lo tienen ya de otros años trabajado. Entonces, bueno, bueno siempre, gracias a ellos siempre se hace más, más fácil. fácil. ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí. Uh -huh. eh, de, bueno, me imagino que ellos te habrán asesorado, te habrán aconsejado en algunas cosas. Sí. Eh, aunque, al fin y al cabo, para ti mucho, será nuevo todo, ¿no? Esto es sí. eh, siendo, siendo tu, bueno, tu primer año. Bueno, un poco nuevo. Conocía la dinámica del club, de haber... Salido, hacer salidas con ellos y voluntariamente también participar en el día en otras ediciones anteriores, no como socio, sino como colaborador. Uh -huh. Y bueno, y errores siempre hay. Eh, nos llegan, pues, por ejemplo, en las, en las hojas de inscripción del Polideportivo, pues... Eh, por error, se ha fotocopiado el año pasado y, sa y sale con, con año 2011 y fecha bueno. 19 de junio entonces pedir disculpas pero bueno, eh, nos, somos conscientes de que hemos metido la pata pero Bueno, bueno eh, de todas formas yo creo que la gente ya sabrá que es, que es este domingo, que no sí. <risa> que es el día 17, no el 19 y sí. esas cosas al final se... Y también lleva, parece que está llevando un poquito de equívoco el número 11 del cartel es la onceava edición, mm -hmm. no, no día 11 pero bueno, <risa> son detalles Yes. En fin, esas cosas que se irán eh, puliendo. Sí. En cuanto a participación, mmm, tú, aunque en años anteriores no fueras organizador, supongo que también... Eh, bueno, pues habrías visto cómo, cómo iba y supongo que es una jornada muy participativa, ¿no? La gente sí. se suele apuntar a, a esto, ¿no? Sí, eh, Josu Bayo, que es el coordinador de deportes uh -huh. y demás, bueno, sí, los miembros del club, es una de las actividades eh, a nivel de pueblo que más gente mueve. Uh -huh. Quizás porque también coge muchas horquillas de edades. Uh -huh. Bueno, igual puede ser también por las fechas, que siempre son proclíbeles, <risa> La sí, finalización de curso, gente de vacaciones, que queremos todos el sol. <risa> sí, efectivamente, parece que a estas alturas se, va, se agradecen este tipo de actividades eh, lúdicas al aire libre, sobre todo si, como decíamos antes, hace buen tiempo, ¿no? Pero en este caso tenemos que decir que la jornada merece la pena, eh, haga buen tiempo o no. Sí, suele ser una mañana muy agradable en la que la gente generalmente suele quedar muy satisfecha por la convivencia que se da entre la, las distintas integrantes del pueblo uh -huh. y por el recorrido que, hombre, el tener las calles para ti <ríe> sin tráfico <ríe> rodado, pues eh, es, se hace sí, agradable, es, digamos. es de agradecer, efectivamente. Bueno, pues eh, Gabriel, eh, por nuestra parte, eh, nada más. Eh, si tú quieres añadir alguna cosa o, o quieres, eh, bueno, eh, reiterar ese llamamiento a la participación, pues eh, si los micrófonos sí. son tuyos, puedes añadir lo que te sí, apetezca. Gracias, John. Pues lo he dicho anteriormente, anímaros a participar y que seguramente no quedaréis defraudados de, del día de la prueba ¿eh? muchas per gracias sí. perfecto pues eh, que Casco muchas gracias a ti Gabriel eh, muchísima suerte en la organización del de, de, evento del chirrindular en EGUNA mucha suerte para el mismo día esperemos que no llueva que finalmente salga el sol pero de todas formas aunque, aunque lloviese eh, que lo paséis eh, muy bien que al final es de lo que se trata sí, así, Gabriel así. Bustince Esquerri Casco de Taurri mm -hmm. vale, agur Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag I'm useless, but not for long, the future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 Finally, someone let me out of my cage Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's Nah, I couldn't be there Nah, you shouldn't be scared I'm good at repairs And I'm under each snare Intangible Bet you didn't think so, I command you to Panoramic view Look, I'll make it all manageable Pick and choose Sit and lose All you different crews Chicks and dudes So you think it's really kicking tunes? Picture you getting down in a picture too Like you lift the fuse You think it's fictional? Mystical? Maybe spiritual hero who appears in you to clear your view yeah. when you're too crazy lifeless to those the definition for what life is priceless to you because I put you on the high shit you like it? Gun smoke you're righteous with one talk you're psychic among no possess you with one go. Hey, I'm, I'm feeling glad I got such sunshine in a bag I'm useless not for long the future is coming In a bag of useless, but not for long the future. Since the basics, without it, you make it. Allow me to make this child like your nature, rhythm, you have it or you don't. That's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see the structure and the mind. Corruption that's in right. the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lives, Through rust, so not his muscles, but percussion to provide. For me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye You perceive with your mind, that's the inner Fuck, So I'ma stick around with Russ and be a mentor Plus a few rounds so motherfuckers remember what the thought is I brought all this so you can survive when law is lawless right Feeling sensations that you thought was dead yep. No squealing, remember that it's all in your head Hate happened, I'm feeling glad I got sunshine In a bag got you swine. Casi sin darnos cuenta, hemos llegado al final de nuestro recorrido diario. Hemos llegado al final del Magazine Berrión. Eso sí, mañana volvemos a partir de las ocho y media de la mañana con el boletín informativo en euskera y a partir de las nueve con el Magazine Berrión. Como siempre, todo aquí en el 100.8 de FM, en Berriosar y Ratia o por internet en euskiplaza.net. Via Arte Chincho San, eta onovisi. Ayo.